No ser yo creo que en el momento en el que tú tienes un proyecto eh, que llega a cierto nivel de profundidad en los conceptos y, y, y en, las, en, en las estructuras del sistema, entonces es un proyecto sustentable de relevancia de ser atacado. Si tú simplemente has ocupado una puerta, igual no es un proyecto de desalcado. Si ocupas 10 hectáreas puede que llegase un proyecto, de ser es lo que quiero decir. Hombre, porque, porque una medida es cierta caridad o donación del Ayuntamiento, como le quieras llamar, o una cesión, digamos, pacífica, regañadientes, pero pacífica, pero esta otra ya es una toma que influye a la soberanía del Ayuntamiento, en este caso. Tú tienes que tener en cuenta que todo el sistema policial actual se basa en la excepción, es decir, hay ciertas excepciones que, que no tienen la suficiente relevancia como para ser tomadas en consideración porque el que en consideración significa aumentar sí, sí. Eh, Nosotros creo que no hemos sobrepasado el nivel de nivel de, de singularidad de sí. aunque creo que tenemos la decidencial de sobrepasar sí. La cuestión es cómo nos vamos a defender cuando lo sobrepasemos En ese momento, en en ese momento ¿qué sería ética? ¿militarizarnos a su vez? O sea, hablando de, de estaba hablando de un futuro, o sea, imaginando que un, un proyecto que engrandece tanto como pasa una amenaza O sea, la única solución, o sea, no puedes encontrar el respeto mediante la diplomacia o Bombas la... atómicas, ¿no? Si tienes una bomba atómica, tú has pensado por Y a mí me <risa> vengáis a casa que le doy al botón La cuestión no le para mí es... La que... cosa es tener la capacidad de enfrentamiento suficiente para ir paso a paso defendiendo. Creo que es la, la cuestión de la defensa. Porque el sistema te va a atacar con todo su peso. A no ser que sea un movimiento revolucionario que ya está planteándole las cosas muy Y eso, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que no ha pasado nunca. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial, después de, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años 20 no ha creo. ¿Dónde es? Uh -huh. Yo creo que no ha pasado nunca. Ese nivel de peligro para todo el sistema que se asalariado, <risa> todo el sistema de capital, a nivel mundial, y sobre todo en, en los países hegemónicos, creo que ese nivel de, de peligro para los fundamentos del sistema no ha existido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero o sea, han apagado estado. el fuego antes de que exista el peligro. Cuando veían Uy, que aquí al vivo el fuego, han apagado. Ha diferentes... No ha habido, no ha habido... Hay de, diferentes polvitos que, que podían haber llegado a... La verdad no ha habido... No ha habido Pero... eh, primero, no ha, eso no ha existido en el mundo avanzado, en el, en el mundo donde eh, sería relevante. Y segundo, eh, en, en, la, en la medida en que ha existido algún intento autónomo, y vamos al caso de Euskal Herria, a partir de, de los 60, todo el recorrido histórico, Los, las temáticas y, y, y los espacios que se han autogestionado son temáticas y espacios muy capilares del sistema que no requieren mayor intervención como puede ser la cuestión del género que no digo que no sea importante digo que es capilar al trabajo asalariado y que se puede reconfigurar el trabajo asalariado con los planteamientos que se hace y se ha reconfigurando se va reconfigurando la cuestión del género, la cuestión del antimilitarismo no pasa nada Eh, volvamos a los militares mercenarios de su sueldo y punto la, pues, las cuestiones que se han ido trabajando incluso de los gasteches y el tiempo libre pueden ser absorbidas por el sistema sin ningún problema la cuestión es que si nosotros vamos a plantear desde un punto de vista autónomo la cuestión de trabajo asalariado y los fundamentos del sistema de producción entonces creo que eso no ha, no ha pasado en la escalería no lo sé, no tengo... no sé pero si lo planteamos entonces sí lo ha por nosotros Y entonces cuando se plantea, en términos gruesos, una cuestión de la autorecencia. Pero ha podido pasar en Venezuela, por ejemplo, igual, ¿no? O sea, ha amenazado, digamos, las líneas generales de, del mercado global, ¿no? no sé cómo decirlo. ¿Tú crees que el caso de Venezuela amenaza la estabilidad del sistema capitalista mundial? mundial no, pero estorba. Estorba en cierto sentido. Estorba de una manera marginal, ¿no? Estorba de una manera de la América para los americanos, ya los no es América para los americanos. O sea, ya... Venezuela es para los, los venezolanos. La A ver, veces... Venezuela no es para... Yo creo que Venezuela no es para los venezolanos. Bueno, A ver, si vale. caso concreto vale. Final, vale, bueno, digámoslo que no es para los yanquis. Yo estaba hablando de movimientos autónomos. No, no, no, no, no. Los movimientos... Veo así. Eh, lo que yo entiendo ahí es que... Eh, ¿Eh? O sea... No, Tú, como un movidito autónomo, no vas a hacer algo que ponga en peligro el capitalismo a nivel mundial. Tú vas a ser una hormiguita. Hacer o sea, una hormiguita que, si si hay muchas hormiguitas, acaban comiendo de todo a... O sea, la, las posiciones Pues bueno, qué bien, ¿no? O sea, pretender que tú solo vas a hacer algo que ponga en peligro el capitalismo mundial, Es primero que ya como... se ha antes, en vez de asaltar el poder crear una realidad paralela, o sea, igual la intención no es asaltar el poder, sino crear un ámbito un ámbito en, en el que esa autonomía sea posible y no asaltar el gobierno, no siquiera los bandos, o sea, quizás por eso sea permisible por, por el capitalismo, ¿no? A ver, ¿es permisible que tú te ofendas por lo idea que tú tengo cuestiones te tus, tus tratamientos eh, sexuales o lo que sea? Es permisible que lo condicionas con tu grupo de música, pero lo que no es permisible es que haces de buscar trabajo. Eso no es permisible. Depende. Y lo que no es permisible es que intentes conseguir los medios de producción que no te pertenecen y apropiarlos. Eso es lo que no ha sido como permisible lo que ha sido eh, causa de exterminios. Y en la década de los 20 en Europa, en distintos puntos, sucedió eso y hubo exterminios. Y uno de los casos clarísimos es lo que pasa en el Eso es a lo que me refiero. Y creo que con la crisis que hay ahora de, de trabajo asalariado, serán las condiciones para que lo otra vez. <risa> <risa> <risa> y eso no de que nosotros de que nosotros vayamos a destruir el capitalismo mundial. Creo que sean condiciones para que este tipo de cosas os sea, ataque al, al sistema de trabajo asalariado no en muchos sitios, sean muy útiles sanitarios. Pues yo creo que hay una serie de enseñanzas durante los años 90 en, en lo que se decía, ¿no? de, que es el, el tema de la de las picaduras de abeja, ¿no? Quiero decir que hay que saber que creas pequeñas realidades, pero que esa suma de pequeñas realidades es la que da la totalidad, no es pensar que vamos a hacer un gran proyecto revolucionario que abarque todo, ¿no? sino que vamos a ir creando diferentes realidades y esa suma de pequeñas realidades es la que hace que todo sea más o menos grande. ¿no? El caso de Venezuela es interesante, no por Venezuela, sino porque a, a, a finales de los años 90 vuelve a haber otro ciclo distinto en el cual aparece la vieja izquierda antiimperialista, los nuevos bloques emergentes, De las los diferentes capitalismos regionales brasil etcétera y eh, esto trastoca un poco esa idea de la cultura en red de la hegemonía de, de la propia idea de, de autonomía se vuelve a caer para mí en los viejos de en los viejos esquemas de la extrema izquierda de asal al poder del populismo incluso de las castas militares bueno rollos de estos que parecían ya de superados por la historia pero se vuelve se vuelve a entrar en eso ¿no? eh, sin embargo yo volviendo a reivindicar el papel de creación de un nuevo proyecto político por parte de, de los movimientos yo creo que una de las cosas, una de las características que tiene que tener o debería tener lógicamente es el tema de pensar que la vieja europa ya no es el buque insignia del capitalismo avanzado sino que eh, hay que desoccidentalizar nuestra forma de pensar y hay que pensar que posiblemente las experiencias eh, de mayor calado y de mayor peso revolucionario están surgiendo actualmente en China, en Brasil en Sudáfrica y que aquí la vieja Europa eh... Tenemos un, una, un papel bastante secundario en lo que es el ritmo del mundo ya. Incluso somos prescindibles a niveles productivos. Yo no sé si, si nuestra huelga de brazos caídos haría que, que que lo que sobra es producción. Quiero decir, en, el, en lo que es Europa. ¿No? Eh, Entonces, yo creo que una de las premisas tiene que ser desoccidentalizarnos. Dejar de... de y, y pensar, ¿no? Y pensar que eh, hay que... que la prioridad va a estar en todo caso en, en, en otras realidades, ¿no? Y, y en otras realidades que viven mundos distintos. Y, quiero decir, cuando ha habido ahora las revueltas en Brasil, Brasil se está industrializando y se está salarizando, al igual que pasó aquí en los años 60. Las revueltas que ha habido de transporte, etcétera aunque estén eh, protagonizadas por una nueva clase media universitaria, urbana, etcétera tienen mucho más que ver con, con, el, con los años 70 en Euskal Herria que con el mundo que vivimos nosotros aquí. ¿no? Y lo que está pasando en China, que se están rebelando contra el sistema fabril, tiene más que ver con los años 50 y con los años 60 de lo que pasaba en Euskal Herria las relaciones en comités, lo que pasa es que en vez de luchar contra contra una fábrica de pinturas, pues luchan contra una fábrica que hace eh, placas solares para el mercado de la Unión Europea, ¿no? Pero que contamina igual el río, ¿no? o, o el aire. ¿no? No sé ya, yeah, es verdad que es un inmundo muy bipolar desde el punto de vista capitalista, pero también es verdad que es una tesis demasiado expandida y creo que uno hay que tener en cuenta que Europa es el financiero mundial, aunque tenga superproducción, es decir, eh, eh, los caudales de capital monetario y financiero, que tiene Europa, no los, tiene, no los, los puntos en mundo? No sé, ¿qué te basas? Porque parece que el, el que ha... No nos vamos a meter aquí en debates de estos así tan... Pero el que parece que tiene el, el acopio de dinero real por el, por el ciclo de globalización es China. El que tiene dinero que no es números en un ordenador, sino dinero que se traduce en, en, en realidad, que ha comprado gran parte de África, gran parte de, de, de Europa Estados del Este eh, que está haciendo el canal en Nicaragua el canal que va a unir el Pacífico con con, no, otro lado, con el Atlántico no lo sé digo por, por... yo sobre el tema Pero, espera, espera, espera. la cuestión es Una cosa es que tiene la compra de tierras y otra cosa es que Europa no tenga la mayoría de caudales financieros y los bancos centrales y dónde se guarda el dinero. El dinero solo es una expresión de quién tiene el poder del ¿Dónde guardan el dinero los poderosos? Esa cuestión. Y la segunda cuestión, eh, que Estados Unidos, esperámoslo o no, sigue siendo la potencia económica mundial. Aunque haya ciertos países a los que uno puede atacar o, digamos, eh, en los cuales se ha perdido, países y regiones, en los cuales ha perdido poder de incluyente. Pero Estados Unidos sigue siendo la hegemonía mundial, creo yo. Yo siguiendo con lo que tú dices, Europa no deja de ser una corona de Estados Unidos. Bueno, yo no quiero hablar del tema económico, yo quiero hablar del tema militarista. Yo estuve en, en el año 97, el ejército zapatista. Lo que pasa muy es límite por pasar más armas, armas, armas en la ciudad. En Chiapas apenas vi armas, uno terrorista que vi en Chiapas fue una excavadora con la que hacían unas carreteras para ir a la presleña si no, eran helicópteros, y lo más terrorista que vi, los agricultores que se lo podían permitir, que la mayoría eran chavos, ¿eh? era agricultores que, con maíz, era que se ponían la televisión y, bueno, y les sentía bien el cerebro, y, bueno, y así lo van a limpiando a todos. Luego, por otro lado, eh, sobre eso, sobre el tema del, del uso de la violencia, pues, yo que lo estamos poniendo en un retroceso, en recesión, y no solamente eso, sino que... Hoy lo único que queda, la única, hay un documental muy bueno, es de Magistar, creo que más o menos lo que ha ocurrido en Euskal Herria en las últimas décadas de movimientos de desodidicia civil es lo único que hacer, hacer la puta gracia, que los medios de comunicación te puedan hacer algo. Pues bueno, la represión, el Estado es el campeón, tiene el monopolio de la violencia a todos los niveles, y lo único que hacemos a niveles de que, bueno, de que seas capaz de salir en pelotas en una televisión reivindicando algo, y bueno, quitarme la gracia Además, a todos los que yo entonces nos van a Desde mi punto de vista, para está la creatividad, la imaginación, un mundo que está cambiando después de cinco décadas de capitalismo creciente y nuevas ideas. Pero es no que, por ejemplo, buscar el objetivo en una propaganda en que te pueda dar unos medios que lo con, sí, no, no. totalmente en contra, me parece también, me parece un objetivo estéril. Entonces... Yo, yo creo que como no se reivindican de ti para nada, es si consigues, con tu discurso, concienciar a más de la mitad de la población. Que digan, y no discutan entre ellos. Esto, estamos todos de acuerdo en ello. Yo mismo no te hace falta ninguna puta gana. Pero puedes tener todas las armas del mundo, que como cada uno esté defendiendo su cachito, y ganó yo esto y ese... Sí, algo dice bien, pero no, no, Es lo que Se han partido Por eso precisamente, porque ha habido cada uno, o sea, la guerra civil española tienes el ejemplo claro, o sea, se tenían que estar partiendo se volían entre ellos, o sea, es que eh, tener armas y militares sirve para Yo pues, hasta ahora, a algunos a los que les va bien, les va muy bien, pero, pero porque tienen monopolio. Y cuando se va a sentir, pues bueno, ¿Le has hecho daño? No sé cuánto daño, solo le has hecho la verdad. Y a veces lo tengo pues al, final, al final un estado tiene fuerza política porque tiene fuerza militar. Y vas a su fuerza política en no, la no, fuerza no, militar. Tiene mucho, más, tiene mucho más que fuerza militar. Yo que... Tiene mucho más que fuerza militar. Que... Sí, pero bueno, a ver se va, vas a su no fuerza a ser política ser. en la fuerza militar. No me refiero al ejército, sino a las policías, a los agentes. Entonces tienes que correr, contrarrestar esa fuerza represora. O cuando digo militar no, eso no es solo el ejército, me refiero a las policías, a los, a los jueces, a los, bueno, a bueno, la administración, sí, y, a... y, y yo creo que que lo... es que para defender tu proyecto quizás que contrarrestar eso, no lo sé, porque yo he estoy divagando. O sea, sí. no puedo decir nada empírico, pero quizás te que de contrarrestarlo militarmente para que sea, ¿tú crees que usted sabe? O sea, que, que es ¿Hay capacidad para hacer eso? Hombre, ahora mismo no, obviamente. Yo... yo creo que es que... O sea... Yo, pues, no es por faltar ganas, ¿eh? Bueno, un poco ¿Sí? el tema. Eh, ¿Podrías explicar un poco la relación internacional que había igual dentro del movimiento, si había, se demostraba la gente más joven con otros sectores? Bueno, pues bueno, hoy en día las, las carencias que si se ve aquí, ¿no? No es juventud no fuerte, pero tampoco hay un sector, digamos, en mayor edad que puede ser ya a la sociedad en Yo creo que la generación actual no está peor ni mejor que todas las demás. quiere decir que yo pertenezco por generación de lucha a la de... a partir del año 82, que es la generación que construye las, pues esta cuestión relacionada de las poblaciones de otras historias y nosotros realmente, salvo algún bicho raro que quedaba, la gente del proyecto autonomista eh, obrerista, etcétera eh, era completamente desconocida no había habido ningún tipo de no había, o sea, siempre había algún bicho raro, ¿no? de algún modo que quedaba y tal pero yo realmente eh, particularmente cuando estuvimos en Pues en esos momentos más duros eh, el desconocimiento era bastante o sea, era total ¿no? y, y luego lo, no, te ha ido conociendo posteriormente ¿no? porque es porque ha seguido yo no yo creo que cada uno tiene que inventar su, su propia realidad otra de las cuestiones que siempre parece que era una de las enseñanzas de la autonomía es que la experiencia histórica por mucho que se haya dicho en el siglo 19 no es acumulable O sea, cada uno tiene que experimentar sus propias derrotas y sus propios si sus propios fracasos y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta por ejemplo cuando ha habido esta cuestión tan denostada y tan poco real salvo sea, en algunos lugares en Vizcaya del 15M mucha gente del movimiento alternativo que provenía de, de una experiencia de lucha a partir de pues de principios de, de la mitad del año 2000 le reprochaba Falta de experiencia política, ingenuidad, eh, falta de objetivos, ¿no? pero esa gente tiene que, o sea, cada generación tiene que labrarse su propio, su propio camino a partir de sus propios errores. Podemos haber personas raras que, que te mantienes en el tiempo o, o estructuras, pero no veo... La, la, la, la idea de una continuidad histórica de una transmisión de, de experiencia yo por lo menos no, ni, la, ni la he vivido ni creo que se pueda que se pueda vivir si no es en forma de ideología hablando de más que de ah, las ron. reacciones anteriores <risa> las posibilidades ah, pero eso es la intención. <risa> Quiero decirte que yo estoy en Basauri y perdona, estoy en Galdakao, lo sé. Estoy en Galdacano y yo no tengo por qué estar hablando de que eh, de las experiencias de autogestión de, de los bloques de los coreanos de las 11 de Basauri de la de la asamblea en el año 76 de, del campo de fútbol de tal de, del campo de fútbol allá de tal si eso nos lo tenían que haber contado nuestros padres y madres que participaron posiblemente. ¿eh? Sin embargo, esa transmisión que sería la natural es la que está rota. De su propia experiencia de lucha Eh, yo que sé, pues a lo mejor nuestra madre se fue a abortar a principios de los años 70, no a nosotros sino a algún otro ¿no? y no nos lo ha contado o lo, o lo ha contado de forma rara, ¿no? que se fue un viaje y parralde y volvió y tal y dentro, nos, hablamos mucho la gente más vieja de el corte que hubo en la guerra ¿no? pero si esos cortes son generacionales ¿no? los Las huelgas de banda de Echevarri, por ejemplo, ¿por qué tiene que venir un señor a contarlo si, si la gente la, la ha podido vivir? ¿no? Eh, o las asociaciones de vecinos, o todo y demás. Pero tú, qué, ¿qué decías? Que no ibas por ahí. No era nada más, querido Ducón. Si ha habido experiencias, o sea, que generaciones con más, o sea, con más experiencias cercanas a las generaciones más jóvenes, porque estas igual se han eh, adecuado más a la lectura de la situación. Yo no yo, eh, quería haber ido ahí cuando estaba contando esto lo del de 15M que fue tampoco real, ¿no? Pero en una de las pocas asambleas multitudinarias que hubo en Bilbao, que había 3000 personas en una asamblea. Yo fui por allí a, a meter la cabeza porque yo no quería todas cosas tomar ningún tipo de protagonismo que no me corresponde por el por el momento, no tiene que ser otra gente. Y estando yo allí, pues me encontré con el Peli que era un señor de los años 70, del entorno eh, revolucionario, de la autonomía y tal, que con 15 años más que yo había bajado también a estar presente, pero a ponerse en un segundo plano. ¿no? Y yo creo que es como tiene que ser. Eso no quiere decir que se tenga que hacer una lucha de jóvenes y para jóvenes, ¿eh? Yo creo que ahora lo, lo que, lo, si hay algo por donde se puede romper, es en crear espacios de, de supervivencia. Por eso me gusta lo del huerto. ¿no? Espacios de supervivencia que se ante, que anticipen un poco lo que es la, la, lo que llaman crisis, no lo que van a ser las grandes desigualdades que ya hay en, en el resto, en Navarra también hay, y, el, y, y más hacia abajo, ¿no? que anticipe crisis pues una, una verdadera necesidad necesidades verdaderas de supervivencia y que a través de esa creación de nuevos espacios de supervivencia se puedan recrear eh, formas de lucha pero también formas de que hemos ido perdiendo quiero decir que que con esta organización esta salarización nosotros no somos capaces como decía este de construir un mundo sobre las ruinas eso antes de la segunda guerra mundial, La gente sabía mayormente construirse una casa, eh, plantar una patata y hacer otra cuestión, pero yo creo que la, la gran mayoría de la gente es como yo, no quiero decir, jirreros enjaulados que no somos capaces de sobrevivir y yo creo que el, el gran desafío a partir de ahora es volver a, a tener esa capacidad de supervivencia y construir, digo, con, el, con lo que es la Eh, la enseñanza de la autonomía construir a partir de esa supervivencia nuevos espacios de lucha y de aprendizaje ¿no? en el sentido por ejemplo de lo que pudo haber en la crisis eh, de los piqueteros, etcétera Yo creo que ahí es el, el camino. ¿no? Hace poco ha explotado algo Gamonal yo en Gamonal también he conocido puertos ocupados seguramente pensaban que era la cultura de la excepcionalidad pero es parte de las cuestiones que van rompiendo ¿no? van rompiendo esa hegemonía en grecia me contaba un amigo que venía que, que el gobierno para de alguna manera eh, placar a, a las reivindicaciones vecinales de un barrio en concreto donde estaba él ¿eh? pues había había urbanizado una plaza y les había puesto Pues unos columpios y una fuente y tal, como si hacía los años 90, ¿no? Y la asociación de vecinos o lo que se llame allí fue a la plaza y lo destrozó todo entero y e hizo un hueco, ¿no? ¿no? no es que no hay que hacer columpios ahora, ahora tenemos que comer, ¿no? El desafío es comer, ¿no? Y yo humildemente pienso que que por ahí pueden ser las nuevas trazas ¿no? de lo que viene. Y creo que también el pamonal El, el, la diferencia <risa> la diferencia con Chiapas no solo puede ser el tamaño de las montañas, sino las necesidades. ¿no? Aquí el problema principal que tenemos es que la mayoría de la gente vive dentro de lo que cabe bastante bien y no está dispuesto a jugarse su nivel de vida por, por una utopía. Entonces ahí tendremos que ver cómo empeoran las cosas, a qué nivel y, y la gente, de qué manera, o sea, qué, qué está dispuesto a, a perder. Porque gente piensa no, pues, pues eso, estamos perdiendo, pero todavía tenemos. Muy bien, gracias a las cosas. Bueno, de tenemos tenemos a costa, a costa y tenemos también a costa de subir todo esto. Sí, sí. Eso es lo más importante. Y creo que ahora tú ahí estás, con una cerveza en la Si sí. sí. ya pasa igual no tendrías esa cerveza en la mano, ni tendríamos esta luz, aquí... Quiero decir que, que, que, que, claro, cuando no tienes tal, y, pues, quiero, pues, quiero que, te dan yo, un arma yo, y vas a lo que sea. No tenemos el control de aquello que queremos tener. Es decir, que si, eh, si tuviste una cerveza mano es porque hay trabajar para el empresario para que te pague dinero con el cual comprar la cerveza. Luego esa cerveza no es suya. Lo que pasa que refiero porque... No, realmente no, ten, no tenemos eso que queremos tener, entonces yo creo que es más complejo. ¿no? Yo creo que la, la tienes, la estás viviendo, ¿eh? Ya, ya, en cuanto decía que Chamita tiene que estar excluido del mercado laboral, no tiene nada. y no tiene la capacidad de decir de sobre ello. Entonces creo que su situación sea muy previdencial. En cuanto al decirlo, han decidido eh, hacer un trabajo y mantenerlo de esa forma, pero en cuanto decían, O sea, yo tampoco creo que sea privilegiado, o sea, porque a veces también estamos con un poco, o sea, además, sobre todo, depende de cómo los valores, yo he llegado un me sentí engañado, o sea, claro, tengo un montón de cosas, pero no soy feliz. O sea, y, y vas así sitios, y vas a Marruecos y dices, no nada, pero mira, Liz, están todos felices, ¿sabes? O sea, y están repartiéndose un pan, y un he hecho de tal, y pues están todos felices. Y yo veía aquí la gente súper tal pero que están felices cuando los sábados cuando se mam, mam, se te mamas hasta las patas y entonces eres feliz. ¡Oh! Hasta, hasta el lunes ya eres jugo, todo el coñazo, todo el raro. ¿verdad? Entonces, claro, otra cosa es de qué manera valoras lo que tienes y de qué manera... O sea, a mí me cambió mucho el, de repente el dejar de valorar las cosas como las valorabas. Nos han hecho pensar que somos más felices cuantas más anchichas comamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la cerveza, pues si no, quieres, no te hace falta la cerveza, pues tampoco te hace falta ese curro. Y, y es mucho mejor. A mí por la primera vez paso, llevo dos años sin paro, no busco curro. Y desde que dejé el curro, dejé las drogas y dije, es que ya sea, no, hace falta que llegara el sábado para molinarme y para, para, eso, para que llegara el lunes. Y yo soy, ¿no? Pues, ¿Qué estás pensando? Y digo, pues, los fines de semana, ¿no? Pues, lo que está pensando y cómo va a pasar el rato. Bueno, y son necesidades que nos meten y al final te ha más feliz. Pues yo creo que, que no, bueno, sobre la drogas no, no sería una parte, pero sobre todas las cosas materiales que, no sé, son creas necesidades, como cuando iban a los esclavos, creo que era en la República Dominicana, y les querían crear necesidades como, toma, puto esclavo, ahora te tienes que comprar, vas a tener que trabajar aquí para comprarte, bueno, no, vale, igual ya está, o sea, para comprarte un sombrero. O sea, creando todo el rato necesidades, cre creando la, ne la propiedad privada, creando la ambidia, eso, ¿no?, para él. El... Y sí, estamos al final de esta arquitecta, de verdad. No, yo creo que el quitarnos las también está bien, ¿eh? Yo creo que ahora mismo eh, hay un capital de la sociedad eh, que está oculto y no valoramos y que va en contra del que vamos a perder, que es el, el conocimiento de la última generación que ha persistido en, en la agricultura, que son nuestros viejos. Bueno, por lo menos mis viejos. Vamos. <risa> que, que tiene los conocimientos sobre cómo plantar, sobre cómo cómo, cómo hacer las cosas de baser y sobre cómo persistir en, en el mundo agrícola, que ese capital de conocimiento se va a ir perdiendo según se van, a, se van muriendo nuestros viejos. Y claro, eso va, va a volver esa necesidad de, de retomar ese capital. Entonces... Tienen un poco a aprender de, de, de los viejos, ¿no? De los viejos. <risa> ¿Hay, hay, que cosa, o sea, lo, en relación justamente con el conocimiento, y esto, no sé si lo has reivindicado o por lo menos lo has puesto en la mesa, eh, la, la necesidad de alguna manera de que no haya una transmisión de, de, las, de las luchas, de los saberes... Eh, comunicativos, lo, lo yo, pues, yo creo que es importante, es importante primero, eh, saber cómo se transmite ese, ese conocimiento, pero creo que es importante transmitirlo, porque estar siempre cometiendo los mismos errores, pues no creo que sea... y sobre todo cuando <coughs> has comentado que antes de la Segunda Guerra Mundial era incapaz de construir una casa, era incapaz de construir una casa, Porque no sé cuántas generaciones eh, antes habían ido diciéndose de uno al otro como si construyó una casa. Porque si todo el mundo, cada vez que queremos construir una casa, nadie nos dice cómo construirla, siempre se nos cae encima. O sea, no hay ninguna duda. Entonces yo creo que es importante acumular conocimiento respecto no sólo respecto a procesos productivos, sino también respecto a procesos eh, revolucionarios. Porque una cosa es eh, si igual una, pierdes una, una lucha y pierdes un muerto. Pero yo no sé en qué luchar vamos a hacer, igual lo que perdemos la vida porque nos aniquilan. Entonces, cometer un error que se ha cometido no sé cuánto horas en la historia, pues a mí me da absurdo. Yo creo que es importante que se desacomisión, no solo ideológica, sino también de, de saber relacionarse con la gente, porque muchos de los movimientos se desintegra por una incapacidad de cuestionar a la gente, pues por problemas eh, personales. de Entonces, ese tipo de enseñanzas creo que sí son importantes de transmitirlo. Creo que estar empezando de cero, empezando de cero, es, es poco, tiene sus virtudes, pero tiene la, eh, sus, sus cosas que... Yo creo que... creo Y creo que, que aprender del, del, de las luchas no es solo leer en, en un libro. Yo creo que solo se aprende de luchas cuando alguien te las cuenta. ¿eh? Porque en los libros se recoge, normalmente algo que alguien ha visto, pero si alguien te lo cuenta, pues yo creo que es mucho más enriquecedor esa, esa, esa transmisión. Yo estoy de acuerdo de que los conocimientos prácticos solo se, se mantienen con la transmisión. Eso está claro. Y a nosotros nos han roto esa transmisión. No sabemos plantar, no sabemos... O sea, ¿qué es lo que hace una persona autónoma? Saber nacer, saber morir, saber tener un techo, saber comer... Ninguna de esas cosas sabemos. Para nacer, nos es nacer en un hospital, nos matan en un hospital donde llamamos al seguro y hace todas las cosas, ¿no? Para tener una casa tienes que tener un ingeniero que te haga un proyecto o un arquitecto, yo que sé. Sí. Esas son las cosas que hay que recuperar. Yo digo que en las luchas, como la realidad es cambiante, a ver, lo que sí que se puede hacer es sí, eh, bueno, pues eh, transmitir de alguna manera algunos conocimientos, ¿no? O, pero no solo los conocimientos, sino también los errores. Yo creo que mmm, yo soy una persona que intenta escribir historia de vez en cuando y lo que más me aterra es el tipo de historia que se hace, que es la historia de los hechos. ¿no? Y la historia de, de cómo lo hicimos todo bien y cómo hemos llegado aquí. Y bueno, todo es genial. ¿no? O sea, y no, no, O sea lo que hay que hacer en todo caso es decir, bueno, aquí te, tuvimos que decir entre esto y esto y decidimos esto. Pero esto también existía pero nos influyó esto otro, y de aquí fuimos a este lado, y ver todo el árbol, y así es como la gente más joven que lee eso, puede decir, hostia, pues en los años 80 los gloriosos gasteches eran tan miserables como el que vivo yo. Por lo tanto, mi gasteche también es glorioso, por ahí es tan glorioso como el de ellos. ¿no? Eh, o sea, si, si decimos que... el, el cuando estuve yo escribiendo cosas sobre la lucha antinuclear que también participe. Si escribimos una lucha antinuclear en la cual eh, todo es hemos parado Lemóniz y había una manifestación de 159 personas que es incierto, bueno no incierto que se para parara Lemóniz, pero que la, la manifestación de 159 personas fue en el año 77 y se paró en el año 83 cuando había 15.000 personas. Y, y si tú realmente lo lees así dices, hostia, Pues yo estoy en la lucha contra el TAP y ya somos 15.000 cuando hacemos una nacional. Por lo tanto no estoy a, no estoy en una altura distinta para poder parar un, un proyecto que es estratégico. ¿no? Pero si se escribe una historia, como se escribe. Solo de los de aquel gascheche de cinco plantas donde siempre tocaba RIP, pues no, a sí. veces tenía una planta y RIP tocaba una vez al año. O sea que y encima como ganas de yo que se tarde y eran, era un concierto desastroso, ¿no? de, horrible para todos, ¿no? para ellos también. Entonces, ese tipo de historia más real es la que hay que la que yo creo que la que transmite eso, ¿no? Conocimiento. Conocimiento práctico. De todas formas, de lo no. que viene que hay que aprender de atrás, lo que creo que también hay calcio de este creativo, imaginativo y si queremos tener una cultura de las amistades que nos dan No, Yo creo que sí me ha costado darme cuenta, eh, es, que, es que el Estado nos hace más tontos, bobos, gordos, además es que son cuantificables y, y es que estoy independientes, sobre todo dependientes. Yo lo que creo que tenemos que hacer es pues, intentar ser otra vez autosuficientes. No sé, te llevo tarde a la charla de, que habéis tenido la anterior, pero la consola, en Bacharre, eh, los bienes comunales ahí en el Estado. Es un conocimiento que, que nos lo están quitando, eh, no sé, yo hace poco me quedé pillado. Bueno, yo, mis abuelos iban al consejo, no eran no era en Oscar Herría. Eh, hace poco pues, me he que en Narravechu pues, hay muchas formas de ayudo mutua. Pues es que todas esas cosas están yendo. De lo malo malo, pues hay cosas que se puede, se puede tirar de ello. Hice la autosuficiencia y no esperar eso. Entonces, porque también siempre tengo que ir a pedir y esto hijos de puta que nos están gestionando mal o lo que sea. Pues no, es que eso, no tenemos que organizar porque la debacle material que viene, ¿no? Y eso, y sobramos, ¿no? Hay muchas generaciones y sobramos. Está por el culo que acabamos, sobramos. Y se nos dicen, tendrán tener una esquina, rinconarnos, que no se nos note. Y Pero nos lo mismo que se van, viene. Quiero decir que, por ejemplo, al lado de mi barrio, en el barrio al lado hay una nueva asociación de vecinos, perdón, una nueva asamblea de parados, que realmente están, bueno, yo que he visto las asambleas de parados de los años 80, pues una cuestión muy parecida, ¿no? pero han hecho una cosa nueva, aparte de estas cuestiones de ir a presionar a las obras y tal, que es un clásico de las asambleas de parados, en el cartel de la asamblea de parados, asamblea en tal sitio, bueno, en el centro cínico de tal, no sé qué, ta, y abajo pone, si eres una persona que eh, estás necesitada, la asamblea de parados se ofrece a, a ir a tu casa no a sin cobrar, quiero decirte y arreglarte, porque tienes esos conocimientos prácticos, ¿no? Entonces bueno, ese tipo de cosas nuevas también están saliendo ahora cosas imaginativas que responden al tiempo en el que estamos Tengo una pregunta pero primero no es mi decente oír cosa Cuando pues has dicho que en la cárcel de Abagasauri había tres políticos que no pertenecían a ningún grupo constituido, ¿no has de los comandos autónomos? ¿Al precio autónomos o también...? Como... No, los comandos autónomos en realidad son una una de las la red más estable que, que se mantiene en los 80 y que se va formando durante el final de los 70 a partir, sobre todo, eh, bueno... Eh, surge de dos redes concretas a las que se va agregando gente pero es una realidad que está eh, sobre todo en Guipúzcoa y en Ipadal también en Iruña entonces al igual que surgen grupos independientes eh, en Guipúzcoa o en Navarra o en Victoria también surgen en Vizcaya y la mayor parte de la gente que está en el año 78 en diciembre del 78 cuando gestoras proamnistía hace el informe, son autónomos, tú ves ahí con el nombre, autónomo, autónomo, pero no tienen nada que ver con los con comodos. los comandos autónomos, para que para entonces ya existen eh, en, eh, en otras realidades, son un grupo de randio que cae, un grupo de San Ignacio que cae y que es gente que se anima a hacer movidas, igual que hace 15 años, en lo que Calego Roca, pues pero bueno, con un poco más de herramienta o menos, ¿no? Porque, o muy parecida, pero y esa es la mayor de, y ninguna de las personas que están en la cárcel de de Pasauri, pasa luego a la red, eh, pero pero bueno, eso es un, es un hecho ¿no? ¿Eres tú la amnistía? No, es posterior a la amnistía, la amnistía es de, de diciembre 77 y esto es gente que va cayendo durante el año durante el año 78 y los miembros de Takei de las dos ramas son minoría respecto al grupos independientes autónomos en el mejor sentido de la palabra, porque pues son completamente independientes, la responden a sus propios ritmos que que bueno, pues que han tenido la mala suerte de ser, de ser detenidos y lo que se conoce como comandos autónomos sobre todo se conoce con ese nombre a partir de la refundación de esa red sobre todo a partir de exiliados y de nueva, una nueva generación autónoma que surge en el año 82, etc. Eh, y que adopta unas siglas que son comandos autónomos que no existen eh, bueno, sí, hay un grupo que las cada comando autónomo se ponía un nombre y había uno que que tenía ese nombre de Tolosa y les gustaba mucho y, y luego es el nombre que, que toma esa refundación que hay de, a partir del año 82 pero hasta entonces esa organización como tal no existe pero esta organización pues también tiene una historia digamos eh, muy autorreferencial y muy en clave de organizaciones armadas que hacen todo bien y que son perseguidas por por la policía y que en todo caso fracasan solo por la por la malvadez de sus enemigos sino también por parte de de sus propios errores ¿no? y yo que he escrito algunas cosas he caído muchas veces en, en hacer una historia épica ¿no? y realmente la cosa era más más de andar por casa, lo cual podría ser de mayor utilidad, digamos, para en lo que decíamos antes para aprender, para ver cuáles son los aciertos, los errores, etcétera, y supongo que cuando de aquí a 15 años o 20 se escriba la verdadera historia de las diferentes generaciones que han eh, engrosado lo que se ha llamado ETA desde los años 80, pues a lo mejor aprendemos realmente una historia de la cual se puede aprender ¿no? una historia real llena de aciertos, de errores, de tensiones de, de que es como realmente se hacen las cosas pero nuestra historia de los comandantes autónomos es una historia muy, muy en clave en, en clave y yo creo que de, de la que no se puede aprender Entonces, ¿por qué? Porque... ¿No ha quedado claro cuáles son los errores? O no? Los errores, los aciertos, los procesos, los las tensiones, la, todo eso. ¿no? Las críticas que había por parte de los entornos autónomos que estaban en el movimiento obrero hacia la gente que estaba haciendo ese tipo de cosas. O no solo las críticas, también las alabanzas en algunos momentos, pero las tensiones, todo eso yo creo que es mucho más enriquecedor que... Tiene una historia de martiriológica que por respeto no sé qué tipo de respeto a los muertos pues se ha caído en, en una en fin, en una caricatura de en una visto, historia militar ¿Estás citando en, en algún libro? O sea, ¿Es historia no ética? Por no creo por lo menos en ninguno de los que he escrito yo. <risa> Hace 20 años, ¿eh? casi. Y luego, hacerme alguna pregunta, porque en realidad eh, hay muchos muchos grupos, muchos documentos que hablan los términos de autonomía sobre autogestión por otro lado hay muchos grupos, movimientos colectivos que utilizan una metodología autogestionaria y por otro lado eh, se podría poner atención en qué tipo de fragmentos de realidad se tratan de, de gestionar de esa manera es decir ¿A qué nivel está si es que tenemos algún criterio? Primero habría que elaborar el criterio. ¿A qué nivel está el fragmento de realidad que se trata de gestionar? Es decir, creo que cuando menos hay se podrían tener en cuenta esas tres cuestiones para hablar de un eh, criterio para hablar de qué movimiento colectivo es autonomista o autogestionario <risa> Y depende de cuál sea el criterio en cada, en cada punto, algunos no serían autonomistas o autofesionarios. Seguramente no lo estoy explicando. Estoy un poco cansado no ¿eh? <risa> es que desde ciertos criterios también se podría decir que no ha habido ningún movimiento autónomo en los paraderí. O sea, sin mucha pretenciosidad, aunque es muy pretencioso decirlo, y además puede llegar a ser... Eh, desconsiderado hacia, hacia mucha gente. Pero, si el criterio es ambicioso, eh, yo creo que podríamos decir que no ha habido eh, en las últimas décadas en los pares de un movimiento autonomista o autónomo. Sí que lo podemos decir desde, desde otros criterios, y es interesante manejarlos. Pero también es interesante señalar que mucho, <tose> niveles de radicalidad suficientes claro, evidentemente estoy funcionando con unos criterios que tengo yo pero creo que no hábito niveles de radicalidad suficientes como para decir que ha habido, por ejemplo para decirlo claramente un movimiento autónomo capaz de plantar cara como alternativa radical a la izquierda chat los últimos cuatro décadas de plantar cara a enterrarme La, que la izquierda a Berchale no es este hace cuatro décadas. <coughs> ya es verdad, vale. No existe a ETA si quieres. Para ver la izquierda, la izquierda de Chale, de Como izquierda a Berchale, las últimas dos décadas. ¿sí vale, a ETA el minuto <coughs> dado, luego al MNV, luego a la izquierda Chale, que queramos, a Berchale. Y además va cambiando ese, ese, esa realidad también, pero bueno. Lo que quiero decir es, si hay o no hay un, un, índice, un índice diferente, en el sector de izquierda eso decirlo, que se puede identificar o si podríamos construirlo si es que no lo ha habido digo porque ver la, ver desde este foco la realidad de las últimas cuatro décadas es interesante es decir que no hay un referente de radicalidad más allá de la izquierda de el Chale que ha sido capaz de aglutinar no digo rutina en términos de disciplina ni que haya sido capaz de aglutinar a la gente pues también en, en grupos autónomos o algo como quieras para desarrollar eh, eh, actividades políticas y económicas. y Indicio de eso es que mucha gente que ha participado en esos proyectos que se señalan como autónomos eran militantes políticamente de la izquierda del Chale, muchos, digo no todos, muchos han, llevado, han sido militantes de, de estructuras de ETA, del de, de MNV de la Chale, y la inmensa mayoría de ellos, sino todos, productivamente han funcionado en el mercado, como Trabajadores obreras salariadas, trabajadoras salariadas. Es decir, con esos con esos, con esos indicios creo que se puede adivinar que no ha existido un movimiento radical autónomo en los Caraibes. Y además se pueden extraer criterios para, para elaborar uno de la virtud. No sé si me queda yo me he perdido ahora pues sí, <risa> si pues, intentando entender que <risa> O sea, que no ha habido un proyecto revolucionario en Escarabia capaz de, de defender, o sea, de plantarle la hegemonía, a, o sea, de, de encarar un, una batalla de hegemonía al capitalismo. Eh, yo creo que es que no la ha habido. Que ha habido un proyecto autonomista capaz de de defenderse como tal y plantar cara en algunos momentos a otras organizaciones revolucionarias o bloques alguna vez ha existido. Eh, pero realmente lo que importa es la autoorganización de la gente y construir nuevas nuevas realidades. ¿no? Eh, no defender para mí la bandera X de la autonomía, como autonomista X o libertaria o la que sea, lo, lo importante es crear nuevas realidades y... Bueno. Yo creo que la cuestión es cómo real es esa realidad. Es decir, si... Es de <risa> no, porque hasta qué punto es una realidad integral o, o es una cuestión, como he dicho antes, de Es decir, si yo me dedico a... a, a entrenar las fiestas, bueno, es una, es una realidad alternativa, pero mi vida mi vida la constituyen hechos más relevantes que una fiesta ya, pero, pero eso se puede contestar diciendo que una experiencia que he vivido yo que eh, o sea, eh, hay un momento en el cual en Bilbao, eh, no digo aquí en Bilbao hay un momento en el cual la vida cotidiana es gestionada de forma colectiva que es en, lo, en el espacio de, de la fiesta de Bilbao ¿no? y que ya está reducida a casco viejo, lo que sea, pero bueno, es un momento en el cual la, las normas cambian y, y se lleva de otra manera, vale, dices, bueno, eso es el espacio de la fiesta, de tal, las comparsas, vale, resulta que llega la segunda semana de fiestas y la ciudad se rompe porque hay una inundación y resulta que toda la eh, la, la capacidad de supervivencia y de reconstrucción de la ciudad recae en la fuerza autoorganizativa que había en las fiestas. Eso lo he vivido yo. Es la única gran catástrofe que he vivido porque aquí no hay tifones, etcétera Entonces solo tenemos inundaciones. No tenemos terremotos. Y, y en ese momento es la asamblea y, la, y, la, y ese tipo de cuestiones las que lleva la ciudad hacia adelante. Y, y es y, y eso fue una realidad que, que se vivió. ¿no? entonces Por lo tanto, esa experiencia que puede ser capilar en un momento concreto se convierte en central. Claro, claro. Entonces, Para mí no dejan de ser ensayos que nos muestran cómo organizarnos, eh, cómo autoorganizarnos. Pero si los ensayos no se ponen en, en ningún momento a prueba, no van a parecer de ser ensayos. Sí, sí, y esa, sí. la Perfío, porque tira, se, se pone a prueba en un caso concreto de las asignaciones en Bilbao y que, mediante la autoización es capaz de reorganizarse de la ciudad de Imagínate lo que decíamos capaz de hacer y en vez de cuando hay dimensiones mañana hacer eso yo creo que ahí está la cuestión que si <coughs> eh, sí, somos capaces de, de organizar y la, la autorización en sí eh, es, es una virtud es, es algo que tenemos ahí pero no somos capaces de, de aplicarlo sobre nuestras vidas en nuestro, sobre nuestra sobre nuestro proyecto de vida porque nos quitando facetas en las que podemos decidir. Yo creo que la vida humana está grabada, o yo creo que es que nos conviene. Bueno, pero eso salimos de las cavernas, porque no éramos los más rápidos, ni los más fuertes, ni nada, sino porque operábamos, cooperábamos. Y eso yo creo que es como hoy en día, es que al final no he tenido volver a ver en la, es? en la escalera, en la cuestión de vecinos, que ya eso, ya la tenemos que tener un administrador. Cada día nos estamos quitando facetas de eso de llegar a acuerdos, cada día eso, hablamos peor, llevamos menos acuerdos. <risa> es que yo creo que eso vamos, estamos perdiendo cualidades para para cooperar, a autonomizar. Claro, pero eso es, es un diagnóstico, yo, lo, la pregunta que ha hecho yo, yo creo era ¿cuánto autogestionario es un movimiento o es un grupo eh, o sea, ser capaces de, de valorar eso porque no es lo mire <risa> Tendré un criterio para decir, joder, oh, es lo mismo que eh, un movimiento que aspira a, incluso a, aspira a parar un proyecto, un, no sé, un ACT o lo que sea, a un movimiento que aspira a realizar su vida al barcel del trabajo salarial y el capitalismo. Yo creo que es diferente sobre todo porque el reto que le hace a Sistemas es mucho más importante. <risa> Porque mira, el otro día poniamos un ejemplo que me parece interesante reproducir en las discusiones que hicimos en Chava. Algo que, por ejemplo, en esta asamblea, en la vasta asamblea de Galdarco, la vasta asamblea tiene un montón de proyectos, creo que la gente que viene aquí se implica porque ve que en su vida real eh, está a de la asamblea y los proyectos interesan, tiene capacidad para decidir, Es una cosa que funciona, es un problema No, no, no. Eso Estoy... es eh, yo venes, de tamaños, la cuestión, no, no. la cuestión es que cualquier miembro de esta Asamblea la Asamblea de... la Asamblea es en... a las siete, ¿no? sí, la serie. Presenta de no, sí, la vez. También saben otra serie de durante la semana, pero veis cual si en la, en la asamblea, <risa> durante la semana, si uno de los miembros de esta asamblea, no es igual cual, tiene, tiene que ir a trabajar, va a trabajar. Y si va a trabajar y no viene a la asamblea, o si va a trabajar y no va al proyecto para el que se haya comprometido, cualquiera de nosotros. Eso quiere decir que existe un criterio, y vamos a identificarlo, existe un criterio. Existe un criterio que nos en nuestras vidas y que dice que trabajar nos da bastante más, Que lo que nosotros nos... A mí hay que me preocupa más que eso. Y eso es una cosa. Y la cuestión es, cuando llegamos a un límite, cuando llegamos a un límite, en el cual decimos, no voy a trabajar, porque aquí es donde produzco yo, aquí es donde tengo yo el miedo, aquí, donde, yo, aquí donde decido. Y esa es la cuestión. Y eso pasa en todos los barrios, en todos los pueblos. Evidentemente que nosotros organizamos para distintas cosas, pero si tengo que ir a trabajar en ese momento, tengo que ir a trabajar. Es una cosa que ni siquiera se plantea. Ni siquiera la pensamos. Me parece más grave cuando debes tener que ir a trabajar, lo que tengo que hacer es ir a ver el partido de la edad. Claro, claro. ¿Qué es. ¿Qué es? <risa> ah. Incluso el que tiene que ir al partido de la y si tiene que ir a trabajar, a trabajar. <risa> <risa> imagínate. Pues, imagínate. Pues, pues, no te diría yo si alguno, si alguno no lo haya dejado de ir a trabajar para ir a ver a tu Muy, Muy bien, bien. hecho. <risa> Muy bien. Pero yo creo que una enseñanza tiene que ser, o sea, que quiero decir eh, yo hay, hay una cuestión también de la de la vieja izquierda refundada que es el concepto de libertad y es que yo eh, pues eso tengo, he quedado para ir a no sé dónde y no voy y no se me puede decir nada y yo creo que eso es una cuestión que hay que revisar no hay que decir si yo me he comprometido a eso lo tengo que hacer porque me he comprometido libremente si no me he comprometido porque tengo que ir a trabajar o porque tengo que ir a lo que sea que considero más importante, eso ya es una cuestión de prioridades. Pero yo creo que si algo nos ha enseñado los últimos años es que los movimientos que han plantado cara, los nuevos movimientos son movimientos que se basan en una cosa viejísima de la comunidad de la Osola, de la comunidad que es los trabajos rotativos y obligatorio. Y Y, en, y, en, y que los la palabra que se da se ha de cumplir y si no la comunidad te tiene que sancionar y eso por parte de la de la, de la izquierda 68ista a la que yo pertenezco por generación pues es uno de los grandes errores que hemos tenido y yo lo veo ahora sí entonces lo que hay que hacer es yo me comprometo libremente pero lo que me comprometo tengo que hacer y si participo en una comunidad hay una serie de trabajos rotatorios que tengo que asumir sí o sí, sí o sí. Y, y en ese tipo de solidaridad que es la clásica de la supervivencia de las comunidades campesinas es las que se ha basado la, no sé, la el, el éxito de la insurrección del alto en Bolivia o cualquier otra cuestión que se haya visto en Chiapas o en cualquier otro sitio ¿no? y y hay que revisar muchos conceptos o sea, revisar en esa construcción de nuevas el concepto de libertad en lo que se ha basado la izquierda y más algunos que provenimos incluso de lo libertario pues tiene sus sus, sus, sus peros ¿eh? Yo creo que eso esa forma de compromiso de trabajo se topa con un Eh, un obstáculo importante y es que esa esa forma de, de relación de las personas eh, se desarrolla y puede desarrollarse en una estructura social comunitaria pues, en la cual la comunidad existe y la comunidad está cohesionada eh, y dentro de ese, de ese entorno social en el cual la, la, la gente eh, los individuos tienen una relación estrecha y de afinidad y de, de la amistad es posible dar esa forma de de trabajo de compromiso. El problema es que hoy en día eso es no, está, desma, bueno, está desmantelado, no es fascinante. Y... Pero no en nuestras nuevas realidades. Yo si creo tú que... construyes, pero eh, eh, o esa es una de las labores, si tú construyes una nueva comunidad... Lo que quiero decir, que construir una tí... comunidad es una cosa bastante compleja, claro. como para empezar diciendo que 20 personas que se juntan a las amplias en una comunidad <coughs> y por tanto pueden desarrollar formas de trabajo comunitaria. Yo creo que eso, eso da lugar a problemas, porque eh, la comunidad sí implica que, que esas personas son parte de mi vida y que, y que realmente me da igual trabajar para ellas porque no estoy trabajando para ellas, estoy trabajando también para mí. Entonces, hoy eh, y muchos de los problemas surgen de ahí, porque esas 20 personas que no sé cómo atender nada empiezan a llevar, a intentar desarrollar una actividad eh, comunal o comunitaria que no se sostiene porque no tiene los miembros sociales que permite ese tipo de, de actividad. O sea, que creo que eso es un problema. Yo creo que es lo que hay que pretender, pero primero que construir esa comunidad y luego, una vez construido la comunidad, puedes plantearte esas cuestiones como la libertad o la forma de trabajo y todo o, o, o de forma eh, paralela, ¿no? Pero creo que sobre todo el problema es que, que no tenemos esa, esas herramientas sociales que nos permiten relacionarnos nuevos. Eh, fuera de la masa social. Yo creo que es eso. De ahí surgieron un montón de tipo de experiencias y sí, de... Eh. parecidas son experimentos. Tampoco tenemos la, la tradición oral y la tradición de costumbres que nos, que nos permiten eh, dar forma a esa comunidad. O sea, esos... Antes decía Kahn, esos, esos ritos que, que seguramente Kahn A, a, a hablar, a escuchamos hablar de ellos y no, no cobra ningún sentido. O sea, el sentido que tenían era de cohesionar ese grupo humano. O sea, creo que es, es complejo. Claro, es pues, complejo, es <coughs> fácil. Creo que es difícil construir una comunidad, creo que es una cosa tan complicada. Sobre todo cuando no, ahora somos individuos en una, en una masa, no más más que eso. Entonces, todos nuestros mecanismos psicológicos en relación con las personas no, no entienden muy bien ese lenguaje comunitario. Sí, y el mayor ejemplo es lo que se ha hecho antes, ¿no? el de la comunidad de vecinos, que era uno de los últimos espacios de cogestión y como no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, pues es el espacio de, de la esquizofrenia y por lo tanto al final se, se deriva en un, en un profesional de administrador de fincas, porque no sabemos... Estar entre 10 personas y es el espacio de, de, la, de la paranoia y del desbarre. Pero todo eso se construye o se reconstruye a través de una comunidad de lucha, en el sentido que es una comunidad que se quiere constituir como tal y que está enfrentada a algo. Lo que pasa es que en ese enfrentamiento también habrá niveles. ¿no? Habrá niveles de, de participación o no y hay que garantizar un poco el respeto y la igualdad dentro de esos diferentes niveles. ¿no? Porque si no vamos a una comunidad ejemplar que han dado lo que han dado también, ¿no? Es decir, comunidades ejemplares hubo en los años 70, las comunas y todas estas cuestiones que dieron lo que dieron y que está bien, ¿no? Sí. Eh, ¿Eran ejemplares? Yo... Ejemplares en el sentido que querían dar ejemplos, no que fueran ah, sí, sí. ejemplares que, que, querían, la que, querían, que querían ser un ejemplo de cómo se puede vivir fuera de, de las relaciones de dominio. Otra cosa es que no fueran miserables. ¿no? Me refiero que el tiempo la, de mesa, que la mayoría de las comunidades han diluido. Luego había algo que no las cohesionaba o que no las hacía eh, bueno, no. no pasaba en la <risa> Hay fuerzas mayores, ¿no? no siempre. Solo es una fuerza en ningún sentido. Yo, por ejemplo, es que un ejemplo, está el 15M, <risa> todo lo que dirá el de Pero no sé, me gustó de... Que, joder, es que lo demás siempre estaba Nosotros conocemos de Bilbo, de, de los grupos, de nuestros sitios, ¿no? Al final que no deja de un 20 me gustó el 15, ¿no? Que estabas con gente de... Que cabello, que no estás, ¿no? Pero que al final te pones a hablar gente con 20 años más, con 20 años menos... Y, joder, y todos somos seres humanos, tenemos unas necesidades muy... O sea, que es que eso, y me da igual que hasta que sea un votante del Partido Popular. O sea, te pones a hablar... Joder, y llegas a acuerdos y a cosas que puedes hacer, pero es que hoy estamos tan atomizados, tan compartimentados, no, que no, no, no puedes nada. Hacer. Pero los otros sí me gustó, que somos seres humanos y vamos no, o a hacer las Y cada día más importecidas, por supuesto, gracias a la televisión y, y eso, y a todas las fuerzas que no son inocentes en toda la escuela, ¿no? a, sus, a sus temarios que nos enseñan y a los que no nos enseñan, y, y así. Hacemos el, el, el silencio de los 30 segundos y pasa de 30 segundos en la hora. Entonces aquí nos moriríamos hablando. ¿no? Bueno, también también dicen que las asambleas esas de los indígenas, pues eso, cuando hay un silencio que que su rumor ya se acaba y que todo mundo se ve que... es que ha habido una prueba ¿no? se acaba la salida por Tanja el centro cílico de la discusión de la discusión de la discusión de la discusión de la discusión de la discusión de la discusión de serio <tose> quiero que la pandemia entonces poder hay significado de forma que nunca va a ser poder no si la gente no puede era tuvimos problema estaba claro hoy en día ahí hay regulada la especial no sé quién se